esta vaida. Programa de contrainformación. Todos los domingos y lunes. De tres a cuatro y medio miss semanas en vídeos en el youtubeni no a losgrammy los siento mami ante su preso político músico rico miami para los ellos somos un chicha arriesgado lo que ganas enfenían enlot y ratia restaremos las ruinas fruto del abandono des por ahí valemos un poco dejad que fuiya de energía en aquellos lugares más buena asamblea a tiempo Que discusiones en los bares.